El Círculo Secreto. el el Círculo Secreto esta noche os habla de... El destino oculto de Hilder, ¿y tuvo algo que ver el mundo nazi con los OVNIs? Muchas cosas que os vamos a contar esta noche en el círculo secreto con Manuel Carvellal. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Manuel... En primer lugar hay una historia oficial que nos dice que eh, el final de Hitler fue pues el suicidio y lo que lo que todos sabemos, pero seguramente o no seguramente según esta teoría pasa otra cosa, ¿no? Sí, además es una teoría que cada cierto tiempo, una teoría de la conspiración que como todas las teorías de las, de las conspiraciones es inmortal y cada cierto tiempo eh, resucita Y la semana pasada, sin ir más lejos, varios medios eh, volvían a publicar la teoría de que Hitler no se suicidó, de que escapó a Argentina a través de Barcelona y que eh, que vivió ahí hasta su muerte a los 73 años, a mediados de los años 60. Eh, esta teoría, el principal impulsor, es un investigador argentino al que yo tuve, la, yo tuve la oportunidad de contactar por primera vez a Abel Basti cuando yo estaba en Buenos Aires, en la Fundación Vicental de Buenos Aires, precisamente siguiendo la pista de dos oficiales nazis que habían estado viviendo en Albacete y que estaban involucrados en la historia del caso de la mano cortada. Y Albert Bas eh, Abel Basti ha publicado un montón de libros intentando reconstruir La, la supuesta biografía de Hitler después de la Segunda Guerra Mundial, el último hace tres años, en, el, en los que él eh, presenta los testimonios de varias personas como la cocinera de Hitler en Argentina, la peluquera, en fin, eh, hace una presentación de una historia alternativa a la versión oficial que ha tenido bastante eco, sobre todo entre ciertos círculos neonazis. Esa teoría, esa doble teoría sobre el final de, del nazismo es muy importante porque tuvo que pasar para llegar a América Hitler por España y la influencia de España está en todos los sitios. Y sabemos que muchos eh, nazis huyeron, no sabemos si Hitler, pero Hitler tuvo que pasar o tendría que haber pasado por España para eh, irse a un lado en América. Sí, además yo esto sí te lo puedo confirmar eh, en primera persona porque yo hace unos años tuve la oportunidad de localizar y de entrevistar a algunos de esos oficiales nazis que, que pertenecían al Tercer Reich, que escaparon de del juicio de Nuremberg eh, instalándose en España. Por ejemplo, Jau Patis, un oficial de las SS que llegó a Oviedo, donde en su día tuvimos la oportunidad de entrevistar de eh, Clara Taoces y yo, que es el, el, el promotor de las... ¿Y qué os eh, contó? De... Bueno, pues me contaba la versión según su punto de vista, ¿no? Que te puedes imaginar que es muy diferente a, a la versión oficial. Que los, los, a ver, los nazis eran unos pedazos de pan, unos ositos de peluche y los malos eran los aliados, lógicamente. Y él eh, no solo se asentó en España, sino que llegó a hacer una buena fortuna con las academias de idiomas que llevan su nombre y que todavía funcionan hoy en buena parte de Asturias. Y que fue uno de los agentes, uno de los espías o uno de los personajes vinculados en este caso a las SS, pero no fue el único que tú has conocido y con quien te has entrevistado. Has entrevistado a varios de ellos, por ejemplo, la espía nazi eh, español, pero eh, espía nazi Ángel Alcázar de Velasco. Sí, Ángel Alcázar de Velasco es un personaje verdaderamente paradójico porque yo tuve la oportunidad de entrevistarlo muy poquitos días antes de que falleciese, él estaba ya en un, en un asilo en las afueras de Madrid ya estaba muy ya estaba muy malito, ya estaba en las últimas pero él era, fue uno de los impulsores de toda esa leyenda sobre los platillos volantes nazis. Alcázar de Velasco a mí me dijo que él había visto que cuando a él le condecoraron, porque Alcázar de Velasco supuestamente dirigió una red de, de espías que trabajaban inicialmente al servicio de los japoneses, la rectó, pero que luego también estaban a disposición de la ANWER, la, el servicio secreto alemán, y él aseguraba que cuando fue condecorado en Berlín él llegó a ver esos platillos volantes no decía que tenía fotografías que... pero al final cuando hablamos con su familia no, no hubo manera de ver ninguna prueba material pero en los años 80 una productora de televisión emitió un documental en el que pretendía hilar que este sí es un tema muy interesante al hilo de lo que nos toca toda la tradición esotérica del Tercer Reich que después tuvo mucho cuerpo con el chileno Miguel Serrano, con el tema de los platillos volantes, y ellos aseguraban que a través mucha de... Unas gente, medias... Mucha gente, Manuel, eh, creía y cree todavía en esto, que hay una vinculación entre los eh, ovnis y los nazis, eh, como sí. si no existieran ovnis eh, mucho antes de los nazis. Claro, lo que ocurre es que es cierto que a partir de los años 50, cuando algunos testigos de encuentros cercanos describían a los tripulantes de los OVNIs, como tipos rubios, altos, de ojos azules, con un aspecto muy germánico, muy ario, comenzó ya ese ese rumor, ¿no?, de que, bueno, pues a lo mejor lo de los platillos volantes tenía más que ver con esa tecnología tan sorprendente que tenían los ingenieros de, de Tercer Ray, que realmente... ...fueron los creadores de cosas sorprendentes, como las bombas volantes, por ejemplo... ...y que luego terminarían a disposición de, de la NASA a uh -huh. través de la operación... ...bueno, que es conocido la historia de Von Brown y demás, ¿no? Eso, eso es sabido. Pero en el tema de los platillos volantes, como te decía, en los años ochenta, ...se emitió un documental, todavía no existía Internet, y eso tardó en viralizarse. En aquel momento tuvo mucha repercusión internacional... ...porque en ese documental se pretendía... ...que los mediums que trabajaban al servicio... ...sobre todo de las Waffen-SS de Henry Hinder... ...que era el más esotérico de todos... ...digamos que habían abierto un canal de comunicación... ...para diseñar unas naves espaciales... ...con forma discuidal... ...y se ilustraba ese documental... ...con una serie de fotografías... ...de filmaciones... ...de reconstrucciones... ...en las que se hablaba de las naves Haunebu... ...de las naves Broll... ...bueno, una serie de cosas que eh, nos dejaron a todos muy perplejos. ¿No? Entonces yo investigué mucho ese tema y ya entonces eh, tuve la suerte de contar con unos peritos, historiadores del Ejército del Aire, que hicieron un análisis meticuloso, fotograma a fotograma, de todo lo que aparecía en ese vídeo y era una perversa manipulación. O sea, es cierto que los alemanes tenían una gran simpatía por la, el mundo de las ciencias ocultas, sobre todo... La, la CSS, es cierto que se llegaron a diseñar alas volantes, el por ejemplo las alas volantes Norton, que son digamos que las precursoras, eh, las Horton, perdón, las Horton, las Norton son las americanas, son las precursoras de los aviones invisibles al radar, que hoy conocemos, como el B-2 o el F-117, eh, eso es cierto. Y es cierto también que llegaron a diseñarse unas aeronaves discoidales o aviones de ala circular, de los que solo está documentado que llegase a construirse uno, el ala volante de Arthur Schack, que era un avión con un ala redonda. Nada más que despegaba como los aviones, que funcionaba hélice, pero claro, cuando tú combinas todas esas cosas, introduces las fotos del prototipo de Arthur Schack con con lo, las, lo, lo que solo fueron diseños en la mesa de los arquitectos, todo eso lo mezclas con el tinte esotérico, queda una cosa aparentemente muy consistente. Claro, cuando llegó Internet y ese reportaje volvió a subir a las redes, se viralizó, Y se fue mucho más allá hasta tal punto que la teoría eh, hitlerista esotérica de Serrano de que los, los alemanes y Hitler habrían escapado en unos submarinos a una supuesta base intraterrestre que tenían en Antártida se convirtió en una fuga extraplanetaria y que los nazis vivirían en la cara oculta de la luna Eh, que que esto ha tenido mucho acog mucha acogida sobre todo en los Estados Unidos y llegaron incluso a hacerse Madre películas. que Roca todo ¿no? Sí, sí, sí, sí. Con Elvis sí, Presley pero... también estaban allí. Sí. pero porque ahí bueno, hay público para todo y eh, antes nos mencionaba a Miguel Serrano, que es un tipo muy interesante porque Miguel Serrano fue un diplomático de carrera muy bueno, con una trayectoria, una biografía y una bibliografía muy extensa, él venía de muy buena familia, de hecho su nombre real, aunque todo el mundo le conoce como Miguel Serrano, él se llamaba Miguel Joaquín Diego del Carmen Serrano y Fernández. Y este tipo fue el embajador de Chile, el embajador oficial de Chile en la India durante unos años, donde contactó con esas corrientes esotéricas, pan germánicas y, y, especialmente el hitlerismo de Savitri Devi que también es un nombre que suena muy bien pero que en realidad era una francesa que se llamaba Maximiani Portas pero hombre, Portas vende menos que Savitri Devi ¿no? que vende, suena mucho mejor pero Serrano cuando vuelve a Chile hasta que es, en, es en sacado, digamos, del cuerpo diplomático por Salvador Allende. Entonces él empieza a escribir una serie de libros en los que ya no presenta a Hitler como un líder político, sino como un avatar espiritual. Ajá. Cuando tú ves la obra de Serrano, que es alucinante, él intenta argumentar que Hitler era una especie de mesías, como como Jesucristo, que, era, que tenía la misión de conducir a la raza aria a la superioridad sí, que necesitaba. De verdad es que eh, lo leemos, eh, sabemos eh, la información, y parecen las, eh, las cosas que diría un paranoico, un escozofrénico, alguien que dice cosas eh, muy, muy, muy locas. ¿eh? Pues el típico gurú. Pero claro, sin loco, embargo lo siguieron es que, millones de personas. Claro, es que cuando esto lo dice un indigente que vive en un banco por un postero automático pues no tiene mucha repercusión pero que esto lo diga el embajador de un país como Chile pues y que alguien que se movía además en los círculos culturales internacionales aquello tuvo tuvo bastante eco pero sobre todo yo siempre he pensado que la clave de esta historia es que no es tan importante que Serrano presentase a Hitler como un iniciado, como un avatar, como un gurú sino que él jugaba con la idea del eterno retorno que diría Mircea Eliade, es decir, la promesa de que los nazis no estaban vencidos y la, la, el obsequio de la esperanza en que iba a retornar, en que algún día, como el Madi del Islam o como la segunda venida de Cristo, Hitler iba a volver para volver a reorganizar el cuarto Reich y eso digamos que le daba muchas esperanzas a un gran sector dentro de los movimientos neonazis Que, que aceptaban este, estos postulados esotéricos o místicos. Has estado mencionando antes de esta persona, el escritor, el argentino, el Abel Bastí, que la verdad es el que está siempre sacando información sobre que Hitler siguiera vivo. Y una de las cosas que afirma es que eh, Juan Domingo Perón, Estuvo intentando mantener un contacto con el supuesto Hitler vivo a través de unos documentos o hay alguien que hace testimonio sobre ese tema sí es un hecho o sea es cierto que no solo en argentina también en Colombia y en otros lugares eh, es donde digamos que se escondieron durante mucho tiempo muchos de los líderes eh, nazis que escaparon después de, de la caída de, de berlín. Por ejemplo, eh, Adolf Eichmann fue capturado precisamente en una zona muy emblemática de Buenos Aires que se llama Caminito, que es muy conocida porque las casas son de distintos colores y demás y en una operación muy sorprendente del Mossad consiguieron capturarlo vivo en Buenos Aires y llevarlo a Israel donde fue juzgado y finalmente ejecutado, ¿no? Uh -huh. Y hay otros eh, nazis que consiguieron terminar sus días viviendo en libertad. Y es cierto además que eh, hubo un incidente, muy dos incidentes en realidad, muy extraños en el sur de la Argentina eh, hacia 1945 cuando aparecieron dos submarinos nazis que de repente emergieron en las aguas allí que supuestamente habían escapado también de De, de la caída de Berlín, y, y los alemanes siguieron viviendo allí. Y eso explica por qué, no solo en Chile, sino también en Argentina y en otros países de América Latina, siempre ha existido un movimiento neonazi muy paradójico, a mi juicio muy sorprendente, porque hombre, ver a, a un nazi sudamericano hablándote de la pureza de la raza aria, pues suena un poco, ya es raro que lo diga un español... Pero vamos, que lo diga un, un nazi sudamericano suena un, suena un poco paradójico, ¿no? Pero es cierto que existió un movimiento hasta tal extremo que en Chile, por ejemplo, llegó a legalizarse un partido político que era el partido nazi chileno que tenía a Serrano como uno de sus líderes. Uh -huh. Pero estos incidentes históricos son reales y Perón en su día tuvo mucha relación con algunos de aquellos eh, soldados alemanes y ellos llegaron además siendo muy jovencitos eh, recuerdo que él, eh, porque yo estuve siguiendo mucho este tema en su día en Argentina el, el capitán de uno el oficial de uno de los submarinos tenía solo veinticuatro años el máximo responsable, o sea, eran gente muy joven cuando llegaron allí y estuvieron viviendo durante mucho tiempo en Argentina Curiosamente, uno de los eh, grupos eh, sectarios claro. eh, que se decía que tenía contactos con seres de otros mundos que se encontraba en Chile, en la parte del eh, sur de Chile, los friendship han sido noticias durante esta semana, tiene mucho que ver con el fenómeno ovni, con las sectas, con los nazis eh, los friendship eh, también tiene que ver con esa pervivencia de cierto espíritu, Hacia en aquella región Sí, bueno, y pero a, a, hasta hasta un extremo realmente sorprendente en, en los años 80 hubo un macroavistamiento en Argentina, uno de estos casos que de repente a pleno día aparece un objeto eh, muy grande que fue filmado, fue fotografiado aparecían los radares, yo en su día además tuve la oportunidad de entrevistar a uno de los controladores que, que ese día estaba en el control de vuelo y que tuvo la oportunidad de verlo Y aunque eh, digamos que hay una explicación bastante razonable a mi juicio de que aquello podía ser un globo estratosférico que mm. inmenso, de, de gran tamaño que había aparecido en ese momento en los cielos de Argentina, lo cierto es que ese día nació el mito de los friendships, cuando una serie de personas, de radioaficionados, aseguraron haber grabado unas conversaciones entre los supuestos extraterrestres que estarían en esa nave y ellos. Y a partir de entonces se crea una leyenda de que en, en, en Chile existía una isla en la que vivía una comuna de uh -huh. extraterrestres que eh, bueno, pues eran capaces hace muy poquitos días esta semana precisamente falleció el principal protagonista de esta historia, que aseguraba haber estado en la isla donde le habían curado un cáncer y demás. y es otra de esas de, esas, de esos entramados alucinantes en los que se mezclan los nazis. Y, ...y el fenómeno OVNI... ...en Argentina yo tuve la oportunidad de conocer... En, ...en Capilla del Monte... ...que es probablemente la meca ufológica de Argentina... ...muy cerquita del Cerro Uritorco... ...donde se produjo un caso muy emblemático... ...también en los 80 de un aterrizaje... Eh, ...a uno de los principales eh, miembros... ...de la comunidad ufológica argentina... ...que unos años después... ...fue invitado a venir a España para impartir una serie de conferencias sobre los ovnis nazis en la librería Europa de Barcelona. Sí, sí. Imagínate, ¿no?, hasta qué punto hay esa conexión La verdad es que ese esoterismo nazi sigue, no solamente es el santo grial, no solamente es la búsqueda del arca de la alianza, sino que tiene que ver también con los ovnis y otras cosas, y con esa Antártida, ese inframundo que se localiza en la Antártida. Sí, porque esa es otra de, las, de los mitos que entronca con esa tradición gilderista o gileriana esotérica de Miguel Serrano, el mito del mundo subterráneo, que entroncaría con las leyendas que él conoció en su época de diplomático chileno en, en la India, de, de Agartha, el mito de Shambhala, toda aquella leyenda del rey del mundo que viviría en un reino subterráneo, todo eso él lo entroncaba con el, el, ese paganismo indoeuropeo que germinó, En, ...en el pensamiento nazi con esa mm, lectura apócrifa que hacen de, que hicieron del sistema de castas de la India... ...pues ellos lo convirtieron en la supremacía aria eh, frente a otras razas inferiores... ...toda aquella absoluta paranoia, pero que tiene unas raíces esotéricas mucho más importantes que, de lo que podemos imaginar. Y todo lo que alimenta la teoría de que Hitler eh, siguiera vivo... Es porque cuando se suicidó en el búnker, los restos correspondientes de él y de su amante, va Brown se lo llevarían los rusos en su momento y era como que no tenían una credibilidad de que realmente esos restos se hubiesen analizado, se hubiesen comprobado que eran de Hitler ni tampoco se sabía muy bien dónde estaban ubicados, pero sí ha habido hasta no relativamente demasiado tiempo, o sea que, que ha sido unas investigaciones que han realizado ciertos científicos en las que sí se han analizado o dejaron los rusos que se analizaron partes de esos restos y se han llegado a ciertas conclusiones que han unos, unos sí, científicos sí, sí. franceses y ahí sí se certificada puede quedar en duda pero no sé si, si tienes datos para, para comentarnos sí sí, sí sí porque claro cuando basti escribió sus libros es cierto o sea todo lo que dice basti es verdad que eh, siempre hubo mucha ambigüedad Con el tema del suicidio de Hitler, no no los rusos que fueron los primeros en llegar al búnker, o sea si vosotros vais a Berlín muy cerquita de donde se conserva el edificio de que era la, el, el cuartel general. ...del Ministerio del Aire alemán durante la Segunda Guerra Mundial... ...y que fue lo único que no se arrasó en los bombardeos de Berlín... ...porque tanto los rusos como los aliados querían llegar allí... ...para pillar todos sus secretos, ¿no? Cosa que hicieron... ...pues muy cerquita de allí, en la parte de atrás, hay una pequeña urbanización... ...muy humilde, y un parque, un aparcamiento, en realidad, con un pequeño parque infantil... ...ahí es donde estaba el búnker de Hitler, el Führerbunker donde se, se refugió con toda, con su estado mayor y con Eva Braun cuando llegaban ya los aliados ¿no? para tomar Berlín. A, a diferencia de lo que ocurrió en España con el Valle de los Caídos, allí no no quedó absolutamente ningún rastro, ninguna pista, de que aquel era el lugar donde murió Hitler, ¿no? porque querían evitar los alemanes que aquello se convirtiese en un mausoleo, en un lugar de peregrinación. Pero de hecho, una simple anécdota hay una película muy divertida que se estrenó hace cuatro o cinco años eh, he vuelto que está basada en un libro del mismo título, y que cuenta qué pasaría si Hitler volviese en la actualidad, ¿no? Muy interesante. Bueno, pues las imágenes en las que... Yo cuando vi la película, no, no había estado en Berlín todavía, y cuando vi la película no entendía que Hitler apareciese de repente en un aparcamiento. Uh -huh. coño, esto no tiene sentido. Claro, no, no, tiene todo el sentido, porque ahí es donde estaba el búnker. Lo que ocurrió cuando llegaron los rusos, que fueron los primeros en llegar, es que aparentemente se llevaron los restos de Hitler. Ellos solamente se dieron en su momento la mandíbula, que fue sometida a un análisis eh, odontológico y que coincidía con, con las piezas dentales, con los estudios dentales que se conservaban de Hitler. Años después mh, reconocieron que tenían el cráneo, que se habían, habían conservado el cráneo. De hecho, una parte del cráneo se puede ver en un museo, en un museo de Moscú todavía y hace dos o tres años, como bien dice Silvia, un equipo de investigadores franceses hizo un nuevo estudio con toda la tecnología ya del siglo XXI de esos restos, eh, especialmente de, de la mandíbula, en la que encontraron ade además, eso es muy interesante, una característica color, color cromatización azul que ellos deducen que se debía al cianuro que habría ingerido Hitler. En cuanto a que se pegase un tiro, porque lo que dice la versión oficial es que Hitler se tomó la cápsula de cianuro, como hizo Goebbels eh, con toda su familia, y, y luego se pegó un tiro, eh, digamos que en el casquete no aparecía el, el impacto del proyectil, En, el, en, en esa parte del cráneo, pero ellos deducen que pudo haberse pegado un tiro en el cuello o, o en, en otra parte, ¿no? Pero según su análisis científico, que además se publicó en una revista científica, repito, hace un par de años, ellos aseguran que está totalmente demostrado que Hitler murió en Berlín en, en 1945, que no va a haber segunda avenida que no hay eterno retorno uh -huh. y que toda la historia de que escapó a a América pues bueno digamos que es un poco la el interés por mantener esa expectativa en, en, entre los nostálgicos del nazismo y tenemos hay que decir hay que informar que que bueno que esto no es una creencia del pasado sino que todavía hoy hay gente que piensa que estas cosas son ciertas por sí, detrás claro. hay gente que lo piensa Lo que ocurre es que pretender ahora que Hitler va a volver, pues hombre, el tío ya estaría un poquito mayor, ¿no? Para sí, evidentemente, a pero me refiero, ese esoterismo nazi, esa idea de, sí, de los sí, ovnis, sí. Eh, esa idea de Serrano, esa idea de la Antártida, esa idea de eh, las sociedades en América, no tiene nada que ver eh, ese nazismo esotérico, esa pura fantasía, estaban como cabras, sin más. Sobre todo es preocupante que en algunos movimientos de supremacía blanca, de, de racistas y xenófobos americanos y europeos, se pretenda utilizar todavía hoy, en el año 2019, a los OVNIs para sí. legitimar esa, esa ideología, ¿no? O sea, ellos parten de la base de que, claro, los, los platillos volantes existen, pero no son extraterrestres, eran tecnología nazi que está guardando en unas bases en la cara oculta de la luna el momento de volver a hacer resurgir el cuarto Reich ya a golpe de platillo sí, volante. Claro, y lo Hombre, que si... Teniendo en cuenta que hay gente que piensa que la Tierra es plana o que no fuimos a la Luna, sí, es pues esto no es tan raro. Y, y lo que sí es cierto es que sí hubo muchos nazis que sobrevivieron en Latinoamérica, pero Hitler desde luego no. El Círculo Secreto, la supervivencia o no, el esoterismo nazi, el esoterismo de Hitler aquí en el Círculo Secreto con Manuel Carvellal. Manuel, hasta mañana Hasta mañana, hasta mañana.